Saludamos a esta hora a Fernando Funes, que es subsecretario de Seguridad de la provincia. Fernando, buen día. Mauro, de Radio Carmés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás vos? Bien. Gracias por atendernos un ratito, Fernando. Eh, bueno, te, te convocábamos un poco para que hablemos sobre la firma de este convenio que firmaron con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Eh, contanos un poco qué sí. es lo que se firmó para tener ah. una idea. Si te parece, más o menos, te pongo un poquito en contexto, quizás vos lo sabés, pero para refrescar un poquito. Eh, hace aproximadamente dos meses se recibió desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial un convenio, todas las provincias, que, eh, donde informaban que ellos dejaban de emitir la, la, la famosa y vieja Linti, que la dejaban de emitir, porque antes sí. esto eran facultades de nación, la, entregar la licencia de transporte interjurisdiccional, y que delegaban esa facultad a las provincias. Nosotros, por supuesto, nos empezamos a trabajar entre las provincias y demás para, para ver cómo venía la mano y demás, porque sinceramente a todo el país lo agarró de, de sorpresa. Y bueno, después de varias reuniones, algunos consejos federales y varios Zoom, eh, llegamos a la conclusión de que era decisión tomada de nación y, y que... Y que, no, y que y compulsivamente, o sea, nos imponía a todas las provincias empezar a emitir cada provincia la licencia de transporte intercultural. En ese sentido, terminó firmándose un convenio, porque si no quedaba fuera del sistema la, la provincia de La Pampa, como quedaban las provincias que no firmaban. Así que bueno, nos pusimos a trabajar y obviamente en ese sentido eh, planteamos algunas reservas, sobre todo para salvaguardar al... Al, al, tra al transportista, sea de, de carga o, o de pasajero, que, que trabaja dentro de la provincia y que no era necesario la interjurisdiccionalidad que, que le pedía la agencia en esta delegación de facultades. Bien, o sea que a partir de ahora lo va a firmar la provincia esto, ya la nación, la nación o nación gobierno nacional ya ah. no tiene nada que ver con esto. Claro, eh, es decir, estamos hablando siempre de licencia profesional de conducir sea interjurisdiccional y jurisdiccional. Bien, camiones, no camioneros, colectiveros y demás. Claro, la, una, la, varias de las reservas que, que nosotros les planteamos fue, por ejemplo, que se exceptuara eh, como pretendía Nación eh, a los vehículos de que a los choferes de vehículos de emergencia, por ejemplo, policía, bomberos, choferes de ambulancia, porque qué hace la Nación pretendía que todo el universo de profesionales, sea cual fuera la categoría, derivarlos al privado. Es decir, que los controles psicofísicos y los cursos, de ahora en más, se hacen en privados de aquellas que son interjurisdiccionales. Bien. Eh, ¿Me explicó? Sí, sí, te, te explicas. O sea, esos están exceptuados a partir de ahora. Eso están exceptuados. Bien. Como también, por ejemplo, los que se mueven dentro de la provincia, ya sea transporte de, de, de pasajeros o, por ejemplo, las combis escolares o los taxistas que trabajan dentro de una localidad, esos tampoco necesitan ir al privado a hacerse el psicofísico y el práctico y teórico, que para que vos te des una idea, el psicofísico hoy por hoy habilitado por la agencia es un... un Un privado eh, autorizado acá en Santa Rosa y un práctico y teórico que se puede hacer en General Pico y Alvear, nada más. Bien. Entonces, eso significaba, además de un trastorno para el transportista que, de, de, de, de, que, que se maneja dentro de la localidad, supóngase un, un taxista de General Hacha, se tenía que ir a hacer el práctico y teórico a Pico o a Alvear y el chico físico acá en Santa Rosa, con lo que implica eso también, además de los costos. Totalmente. ¿Cuánto cuesta un, fi un psicofísico? Mirá, como la agencia ahora pre liberó el mercado, como, como, como lo, lo pretenden hacer y como lo están haciendo y que se regule entre los privados, hoy un, un psicofísico está alrededor de los 75 mil pesos y un práctico y teórico por primera vez alrededor de los 200 mil pesos. O sea, 275 mil pesos para tener ese, ese carnet habilitante. La licencia de transporte interjurisdiccional. Esos son los valores que actualmente un camionero o un transportista de pasajero que quiere salir de la provincia es lo que le va a salir en el privado realizar la licencia eh, interjurisdiccional profesional. Bien. Y, y este, digamos... Eh, Que la nación haya tomado la decisión que ahora se haga cargo la provincia. Eh, ¿Cuánto le cuesta a la provincia ese ese traspaso del trámite? Y por por lo pronto hubo un trastorno eh, administrativo técnico porque por ejemplo yo estamos en permanente contacto y como es a partir de hoy para que vos te des una idea al, a, a, a, en este momento todavía no está habilitado el sistema para que cada localidad que nosotros acá tenemos 16 centros nacionales de emisión de licencia uh -huh. y que obviamente en ninguna parte del país todavía no habilitaron los sistemas inclusive como ellos planteaban la licencia digital intercurricional profesional eh, que, el que el camionero o el, o el chofer de, de, de colectivo la podía hacer digital sin necesidad de ir a los centros de emisión de licencia nacional, es decir Una persona que quiere una licencia profesional eh, interjurisdiccional eh, pueden, según ellos, pueden entrar a internet, eh, abrir el link, cargar, elegir las clases, subclases, adjuntar todos estos estudios eh, psicofísicos y los cursos teóricos y prácticos y ya le cargan digitalmente la licencia en mi Argentina sin necesidad de pasar por el municipio. Uh -huh excepto que la quiera física y ahí sí va al municipio para que validen los datos y se la impriman pero al día, de la, al día de hoy ahora en este momento que hemos estado hablando con las localidades Jacinto Arao porque te llaman diciéndote que hay camioneros que quieren eh, iniciar el trámite o culminar lo que habían, están los sistemas bloqueados, por supuesto ya estamos en contacto con la agencia para ver cómo lo, lo, lo pretenden solucionar o que habiliten al menos los sistemas, pero bueno no estamos teniendo respuesta, así que por lo pronto Estamos tratando de destrabar todo este sistema que, que ya sabíamos de antemano que la Agencia no, la agencia Nacional de Seguridad Vial no lo tenía bien resuelto y esperemos que en el transcurso del día se, se, se solucione. Y en eh, cuanto a los costos... Perdóname, sí, perdona, Sí, decime, sí, no, sí, no decime, sí decime. terminalo. No, que en cuanto a los costos, que vos me, que me, me decías cuánto significa esto... Eh, Que la, que la Nación le derive a las provincias la Facultad de Emisión de Licencia Nacional de Conducir intercoadicional más que costos económicos tenemos costos eh, que, de años que se viene trabajando en la seguridad vial, porque por ejemplo eh, ya al cada provincia hacer su reserva no queda un criterio unificado para la emisión de ese tipo de licencia que antes se trabajaba con un registro nacional de conducir todas las provincias, o todos los los centros de emisión de licencia de las provincias consultaban una única base de datos nacional había uniformidad de criterios ahora cada provincia fue haciendo la reserva que creyó conveniente para su, su, su, su territorio y entonces no quedó un sistema unificado eh, en las licencias nacionales de conducir profesional, no sé si y soy claro con lo que digo. Sí, uno, y, uno y se allá puede allá preguntar, el... Fernando, en esto, eh, primero, ¿a quién beneficia esta, esta decisión que tomó el Gobierno Nacional? Y si lo que quieren implementar es peor de lo que estaba, ¿estamos retrocediendo? Totalmente. Yo ahí tengo una opinión personal formada que, primero que se está retrocediendo, porque hay un, un ejemplo muy claro y sencillo eh, que yo se lo, he, se lo hice a la agencia en un consejo federal y no me supieron responder porque supongamos que, que se avance con la licencia, va, que se avance no porque ya está, ya está implícito con una licencia profesional de un camionero que nosotros no, y no estoy estigmatizando los camioneros uh -huh. pero sí tenemos, sí tenemos alcoholemias positivas como por ejemplo en Catriló la semana pasada hubo dos que al camionero se le retuvo la licencia física y se le retuvo el camión Y obviamente se lo inhabilitó. Pero ¿qué pasa si el camionero, como dice la agencia, preestableció ahora, anda con, el, con su licencia digital en mi Argentina, porque no quiere la física? ¿Cómo hacemos para retener esa licencia, por ejemplo? No se puede. Me, y no se puede, no están los mecanismos garantizados por Nación para retenerla. Excepto que le secuestremos el teléfono, que no se puede. Eh, pero no hay, hoy, al día de hoy, no hay una forma fáctica de retener la licencia digital. La respuesta ensayada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue que cada provincia tiene que mandar un correo electrónico informando que ese camionero o transportista de pasajeros tenía el positiva y en 48 horas ellos te resolverían eh, a ver cómo hacen para retenerle la licencia. O sea, me parece que en esta premura de eh, delegar, delegar para creo yo, achicar el Estado Nacional, delegando en la... Que es una, creo, una condición sistemática que viene entendiendo con varias áreas, eh, va en detrimento y en perjuicio de la seguridad vial. Sí, uno... Eh, aparte, eh, digamos, eh, llevan adelante programas que después no, en la práctica no se pueden poner justamente en práctica. Es algo, eh, digamos, increíble <coughs> que algo que estaba funcionando, lo rompan, hagan algo nuevo, pero que no funciona. La verdad que llama muchísimo Esto, la atención. Y, La verdad que no, y eh, mirá, desde el momento que, que una autoridad nacional, eh, una máxima autoridad nacional de la Agencia Nacional, dice a viva voz en una asamblea, provincia que no firma, se queda, que se queda afuera, y, y, y, y el ciudadano de esa provincia que no firmó se tendrá que ir a otra, de ahí te demuestra el nivel de, de cómo se manejan y de la decisión que tienen tomada en vulnerar lo que son las instituciones y no respetar el trabajo sistemático que se ha venido construyendo, sea el signo político que sea, en, en cuanto a la seguridad vial, porque en definitiva todo esto, ¿qué hace? Eh, debilitarle el sistema de seguridad vial nacional, porque no tenés un sistema unificado, no tenés una uniformidad de criterio, no tenés la forma... De, de retener licencia en este caso las digitales porque no esté establecido el decreto te habla de que no va a tener fecha de vencimiento pero resulta que si vos salís del país eh, te van a, va, eh, necesariamente están los convenios eh, bilaterales que los otros países te piden que, que la licencia tenga una vigencia y te contesta no pero eso Cancillería ya lo está tratando de resolver con los otros países entonces es como una improvisación que nos lleva puesto a todos Fernando Funes, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, eh, yo, gracias a vos, yo sé que es un tema, no es un tema fácil de llevarlo a, a, a las palabras, de explicar cómo viene la mano, es muy engorroso, pero bueno, estamos tratando de, de facilitarle hoy por hoy a las personas, ahora primero de, tratando de destrabar el, el sistema que Nación no habilita, y bueno, tratando de de contener a la gente y de darle una mano a todos los municipios, porque obviamente tenemos que estar con ellos a la hora de, de emitir la licencia de esta interjurisdiccional. Gracias de nuevo, Fernando. Un abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Fernando Funes es el subsecretario de Seguridad de la provincia de La Pampa. Bueno, hablando un poco de esta decisión que tomó el Gobierno Nacional de derivar este trámite que antes hacía Nación a las provincias y también a los eh, privados, porque ahora necesitas mil pesos para tener el carnet eh, para moverte en camiones o en colectivos de manera interjurisdiccional. Eh,